¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos auditorios? Estamos nuevamente junto a ustedes, eh, llegando, la verdad es que llegué un poco tarde, <ríe> eh, y recién. Eh, felices de estar junto ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una Alternativa, aquí en la Radio Ponteal. Eh, tenemos muchas cosas que comentar, pero antes de entrar en eso me gustaría dar dos palabritas de lo que significan las pues, nuevas generaciones no saben del gobierno de Allende no saben del, de lo que significó, cómo se desarrolló, porque nunca nos han dado la información eh, quiero aprovechar de un ánimo de tratando de hacer lo más objetivo posible dar un, dos palabras de lo que significa que, que Estados Unidos en su política la CIA y el, el perdón la CIA eh, eh, y el FBI han estado desclasando documentos que han revelado no solo lo que siempre se dijo de que Estados Unidos había intervenido en el golpe militar, pero era una cosa que estaba así en el aire como una nebulosa no se sabía. Ahora se conocen los mecanismos exactos de cómo intervinieron. El golpe militar nos han dicho que se, que fue porque se desató porque el gobierno Allende era muy malo. Yo no voy a calificar eso, porque si lo califico ya estaríamos en bueno, otro terreno. Pero el golpe antes de que asumiera Allende, porque Nixon dio la orden de que ese gobierno había que bajarlo como sea, antes de que asumiera. Y para eso intentaron la muerte del general Schneider... ...que era en ese entonces el comandante jefe del ejército. No lo lograron, asumió Allende y después eh, hicieron lo que hacen siempre... ...con, la, con los países que no son americanos de sanciones y rodearlos... Y, eh, ...y por eso que había escasez y un montón de cosas. Les molestaba mucho que, que, que Chile haya nacionalizado el cobre algo que se hizo con el apoyo del 100% de los parlamentarios, vale decir, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, en ese entonces. Entonces, eh, es importante que sepamos eso, porque eh, Allende tenía muy buenos valores, pero lamentablemente sucumbió a, lo, a los dictados de la extrema izquierda, eh, de alguna manera lo dominaron, Y eso fue, yo creo, su, su, su perdición. Él era un hombre justo y correcto, nunca se encontró nada eh, después que la dictadura y miraron nunca, encontraron nada eh, irregular. Así que nunca se habló de eso, porque no encontraron nada. Y, y bueno, los valores de Allende son los que nosotros destacamos porque él era un hombre un hombre de buenos valores. Y tanto es así, mis queridos auditores, que es reconocido en todo el mundo. Aquí en Chile es desnostado en ninguneado. Pero en afuera del país, quienes han tenido la oportunidad de salir fuera, a Allende se, se le compara con Mahatma Gambi o con Martin Luther King, o sea, gente de esa estatura eh, moral y espiritual. Entonces, eh, yo trato de ser... Eh, poner a, en justicia y en el contexto histórico que le corresponde a la persona de Allende. Eh, el gobierno puede haber cometido algunos errores, como le digo, sucumbió ante lo ante la extrema izquierda, que de alguna manera lo llevó a que los otros tuvieran elementos de juicio para decir, bueno, este gobierno es ilegítimo y hay que eliminarlo. Pero el golpe de Estado no empezó el 11 de septiembre del, del, del 1973. Empezó el 3 de noviembre de 1970, antes de que asumiera Allende, antes de que fuera electo. Porque Allende fue electo por, por las unas, pero como no tenía la mayoría absoluta, en ese entonces eh, fue ratificado por el Congreso. Bueno, vamos a, a, a otros temas que teníamos para ustedes, mis queridos auditores en una en un artículo de, un, de una página extranjera hay un artículo eh, val la redundancia que me llamó mucho la atención y que decía impactante anuncio hace cuatro décadas nuestra señora reveló el tercer secreto de fátima el chile qué le parece o sea, en la, en la aparición de Peña Blanca, que ha sido rechazada en el extranjero, hablan de que la Virgen, aquí en Chile, reveló el tercer secreto de Fález. El 12 de junio de 1983, era doce, adolescente de 17 años, Miguel Ángel Poguete, vio un gran resplandor y en medio de él la figura de una señora muy hermosa, que con dulzura le dijo... Soy el inmaculado corazón de la encarnación del Hijo de Dios. He venido a Chile a salvar almas que son conducidas a la perdición. ¿Quién las conduce a la perdición? Los sacerdotes. La Dama Blanca de la Paz se le aparecería hasta el 12 de junio de 1988, dándole cerca de 500 mensajes y concitando más de un millón de seguidores. El 13 de junio, de 1983, una fecha muy fatimista, porque recordemos que las apariciones de Fátima ocurrieron los 13 de cada mes, desde el 13 de mayo al 13 de octubre, una vez al mes. Nuestra señora le dijo a Poblete, el mundo está próximo a una gran confusión, habrá guerra en todo el mundo, hambre y la pobreza estará en las grandes capitales. Ya casi lo estamos viendo, en, en Los Ángeles, ustedes tienen que haber visto, hasta en la televisión abierta, yo creo que lo han visto, de que las calles de... De Los Ángeles eh, existe una pobreza extrema en la gente viviendo en las calles, que no tienen ninguna posibilidad de nada y que son verdaderos hombres porque están con la droga. Y dos días después le reveló, una noche, 22 de julio, el cielo se abrirá y lloverá por unos 60 minutos. El 22 de julio, dice. Luego la lluvia cesará y el mundo pedirá a gritos la paz porque verán muchas cosas que jamás han visto antes. El año no te la de, no te lo daré, pero la fecha te la he dado. Eso dijo la virgen, y añadió: Hijito mío, os doy esos mensajes para que lo sepan todos, para que cambien vuestras vidas. Y al día siguiente sucedió la supuesta revelación del tercer secreto de Fátima. Rusia avanzará sobre los países que apostataron de la fe católica y los arrasará. La iglesia romana tiene que padecer horrores. Habrá muchos cardenales, obispos, sacerdotes, enemigos del Santo Padre, que harán lo contrario a sus órdenes. Eso está ocurriendo. La iglesia de los apóstatas, o sea, los eh, los engañadores, que se llaman así, tomará mucha fuerza. Apostasía es engaño, mentira. Los ministros de, de mi hijo no creerán en lo que dirán al pueblo ellos no creen que si son no creen si son verdaderamente ciertos los evangelios y tú roma no has escuchado la trompeta de los ángeles del altísimo y serás destruida por tus crímenes y pecados satanás avanza ahora por la misma iglesia el vaticano es la presa más codiciada del maligno los sacerdotes son culpables de todo esto yo estoy presente con mi mediación como reina del mundo y madre de la iglesia verdadera en este mundo lleno de corrupción y maldad pasa mi corazón inmaculado grandes tempestades inundaciones y temblores azatarán la tierra ¿no les suena eso mis queridos auditores? está empezando a ocurrir Todavía está suave, pero ya está empezando a ocurrir He escuchado opinión de gente que no tiene nada que ver con Que usted no le podría hablar de cosas espirituales Y que sin embargo se dan Oye, está templando en todas partes Oye, y las inundaciones, escucha el cambio climático Dicen, escucha, no sé qué vamos hacer, bla, bla, bla Eso dice la gente La opinión de gente que no tiene nada que ver con la espiritualidad Y que no cree ni siquiera, ni siquiera creen en Dios si el mundo no cambiará, me daré un aviso. El Santo Padre cometerá muchos errores por causa de los obispos y cardenales. El cielo hace un llamado urgente a los apóstoles de los últimos tiempos. Lo pedí a Melania en La Salette. Melania era la vidente de La Salette en Francia en 1843. Las doctrinas falsas abundarán. El cambio en la Iglesia será el motivo de perdición. Ella no deberá tener modas, que siga la tradición y el evangelio de nuestro Señor. Europa estará invadida por el error y el espanto. América estará confundida. Pero nuestro Señor vendrá en su ayuda. No dejará sola a su iglesia. El mundo se vuelve en corrupción y escándalos. Muchas naciones serán asoladas por el hambre y las pestes. Rusia y China serán los causantes de terribles daños a la naturaleza. Horrorosos terremotos las asolarán la tierra dejando desolación, peste y hambre. Los climas cambiarán por causa de los hombres. Muchos morirán. Un arma poderosa se encontrará en Europa, la cual hará destrozos en grandes ciudades. Estados Unidos y Rusia solo estarán llamando la atención en aquel tiempo los grandes imperios que rango en la tierra y, y una lucha sin piedad vendrá sobre la humanidad. Hoy día eso pasa, los cuales son los imperios que quieren gobernar la tierra. Y pestes sobrevendrán antes del término del siglo 20. El cambio atmosférico se verá en muchas naciones y regiones serán invadidas por la sequía y otras por las aguas. China comenzará una batalla decisiva el Señor quiere que Estados Unidos se consagre junto a Francia, Inglaterra y Rusia en especial. Si mis hijos no se someten a los designios del Padre, me veré forzada a soltar el brazo de mi hijo. La iglesia verdadera estará en llanto, pues su rey ya no está en ella. O sea, la iglesia verdadera estará en llanto, pues su rey, que es Cristo, ya no está en ella, o sea, no está en la iglesia. ¿Está claro? Hubirá a la nueva tierra por cuatro el, el papa huirá a la nueva tierra por 486 días y en ese momento el trono de san pedro lo ocupará un espíritu inicuo y o sea eh, falso y, y engañador que solo tendrá odio engaño y someterá a la tierra que lo adore como el mejor de los pontífices que haya habido en la humanidad aquí vendrán elías y enojo a decir los graves errores de la humanidad elías y enoja Están en la tierra, pero solo encontrarán la muerte en la plaza de los santos. Eh, ellos encontrarán la muerte y serán asesinados, tal como dice el Apocalipsis 11, y resucitarán al tercer día. Dios nuestro Señor hará hablar a estos santos hombres y la humanidad se dará cuenta que Dios no se ha olvidado de ellos, más bien que los hombres dejaron el camino que los gobernantes del país del norte cuiden de sus habitantes. La mano de Dios es fuerte y justa a la vez. estas son mensajes que uno tiene que mirarlos con, escucharlos con altura. Por ejemplo, en la Biblia se habla de que antes de que viniera el Mesías, eh, vendría Elías. Elías vendrá primero. Y bueno, Y Elías vino con con el nombre de Juan el Bautista. Hoy día Elías viene con otro nombre, y se llama Giorgio Boniomani. Eso lo pueden creer o no, pero cuando él resucite después de ser asesinado, ahí seguramente van a tener que creerlo y se van a asustar muchísimo. finalmente mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será dado al mundo un periodo de paz. Esas son las cosas más relevantes que dijo en esa oportunidad la Virgen, y que por cierto están relacionadas con los conceptos que se dijeron en el tercer secreto de Fati. Eh... Tenemos un, un, un audio, pero tengo dos artículos relacionados con el tema. El audio, voy a mostrarles uno primero. y que pasa es que... que este tema es muy importante que lo tengamos claro. Hoy día todo el mundo, en todas partes, habla del cambio climático porque las, las catástrofes las estamos viendo en todas partes y todo el mundo la está viendo ya. Entonces, eh, personas que jamás se preocupan de estos temas dicen, oye, pues el cambio climático, qué, qué preocupante esta cuestión? Y hablan del cambio climático y el cambio climático. Y el cambio climático es real, pero no es producido por lo que la gente cree. Eso lo hemos dicho tantas veces aquí, mi querido doctor. Muchísimas veces lo hemos comentado. Entonces, eh, es un tema que tenemos que respaldarlo con la mayor cantidad de información para que ustedes no tengan ninguna duda. A pesar de la desinformación histérica de los principales medios de comunicación, las temperaturas medias de julio, o sea, julio 2023, en todo el mundo se mantuvieron en línea con las de años anteriores, y de hecho, fueron más bajas en algunos países del hemisferio norte. Cabe señalar que los alarmistas del calentamiento global culpan a las altas temperaturas de los volajes, de los voraces incendios forestales en todo el mundo, pero aunque ha habido un ligero aumento, algunos han sido declarados como provocados, casi todos en Grecia, por ejemplo. ...y otros podrían haber sido causados por el aumento de las tormentas eléctricas y los rayos aislados. En menor medida, los meteoritos y las explosiones aéreas pueden provocar incendios forestales... ...y además de la desgracificación. El aumento de polvo conductor, volcánes, cometas, etcétera, o de lluvia... ...favorece las descargas eléctricas entre las capas superiores de la atmósfera y el suelo... ...que pueden manifestarse en forma de rayos... Tornados intensos, trombas de agua, tormentas más severas o huracanes. Algo que podemos ver con bastante claridad este mes. Estos son algunos de los fenómenos de precipitaciones e inundaciones más destacados en el mundo para julio del 2023. O sea, hace poquito. Becolot y Manila, filipina Tres inundaciones en 11 días provocadas por el supertifón de... Doxuri. en Pekín, en China el supertifón Doxuri provoca las lluvias más intensas de los últimos 140 años la provincia de Sichuan en China, 300 milímetros de lluvia, o sea lo que llueve aquí en un año en 14 horas 400.000 evacuados en Sochi Rusia, dos meses de lluvia en 24 horas lo mismo en Milán, Italia, dos semanas de lluvia en solo tres horas. Lo que llueve en dos semanas, llovió en tres horas. Es como que se cae el cielo de agua. Países Bajos y Alemania, la tormenta Poli se convirtió en la tormenta de verano más fuerte jamás registrada. En el sureste de Japón, mayores precipitaciones registradas, 400 milímetros de lluvia en 24 horas. La hora Pakistán, mayor precipitación en 30 años, 290 milímetros de lluvia en 10 horas ta 280 milímetros de lluvia en 24 horas precipitaciones históricas en vermont esto es en Estados Unidos, 228 milímetros de lluvia en 24 horas inundaciones históricas también como ustedes pueden ver mis queridos autores estamos solamente en el hemisferio norte nueva york 180 milímetros de lluvia en 24 horas graves inundaciones chicago 18 40 milímetros, 150, 150 perdón, milímetros de lluvia, y inundaciones históricas de verano. Valencia y Castellón, España. Una tormenta de granizos destruye más de 200 mil hectáreas de cultivos. Y en los últimos años, un mayor porcentaje de las precip precipitaciones se ha producido en forma de episodios intensos en un solo día. Y algunas nevadas fuera de temporada, dolomitas y alpes europeos, nevadas y estivales y poco frecuentes... En Pakistán, una inesperada nevada de verano bate un récord de 180 años. Y Machal Pradesh, India, 1,2 metros de nieve en verano. Cierra nevada en California. El manto nevoso alcanza el 1000% de lo normal. Una vez más estamos presenciando las primeras etapas de una era glacial. ¿Qué Eso es lo que viene. No, lo que nos estamos contando. El Sol ha entrado en un gran mínimo solar moderno, 2020 al 2053, que dará lugar a una reducción significativa del campo magnético solar y de la actividad, como durante el mínimo de Maunder, lo que provocará una notable reducción de la temperatura terrestre. Esto lo dice Sharkova, un científico ruso del 2020 lo dijo. El tiempo lo dirá, solo recuerda que los cambios climáticos naturales no son lineales y que los periodos de calma pueden ir seguidos de cambios repentinos y rápidos. Entonces, eso es lo que les queríamos eh, comentar, mis queridos. Y otro otro científico, a medida que se van conociendo todas las implicaciones del net cero, resulta cada mes evidente que culpar de todo al cambio climático, de todo, perdón, Colpar de todo el cambio climático al CO2 de origen humano, afirma el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, patrocinado por la ONU, es una construcción política que enriquecerá a las élites mundiales y empobrecerá a los ciudadanos corrientes de todo el mundo. En opinión del doctor Stuart Harris, catedrático de geografía de la Universidad de Calgary en Canadá. El clima de la Tierra se rige por un calentamiento solar desigual de la superficie y el desplazamiento del exceso de calor en los trópicos hacia las regiones polares más frías, principalmente a través de las corrientes oceánicas, modificadas por el movimiento de masas de aire. El profesor emérito Richard Linsen también sostiene que la mayor parte del clima y del cambio climático a largo plazo se debe a los intercambios de calor a través del planeta. En su opinión, duplicar el CO2 con respecto a su nivel actual solo supondría una perturbación del 2% en este vasto balance energético. La Tierra está saliendo de un periodo de denudación del CO2 en el que los niveles han sido tan bajos como cualquiera de los observados hace 600 millones de años. La hipótesis no demostrada del calentamiento humano después de 50 años de un solo artículo aporta pruebas creíbles fracasa en el frente observacional las cantidades de co2 hasta 15 veces superiores eran en el pasado entonces la teoría del cambio climático se cae se cae por su propio pesoz eh, vamos a ir eh, vamos a ir con un audio eh, vamos a ir con un audio mis queridos auditores no sé si me estar escuchando. ¿En qué novedad? ¿Estamos al aire? Bueno, eh, seguimos entonces. Sí, sí, sí. Bueno, eh, perfecto. Estamos al aire, me dice en producción. Eh, seguimos, entonces. Les decía que voy a compartirles una audiencia que es muy importante, que tiene relación con el tema que estamos hablando. Y por favor, les ruego que le pongan mucha atención, porque hay una cosa brutal ahí que se dice. Y que, y que creo que es importante tenerla. Es un poco largo, dura algo así como cinco minutos. Pero, por favor, vale la pena... Eh, Escuchando. El video es de el nombrado científico Egon Cholakian y su advertencia sobre el caos climático que se avecina a nuestro planeta y promete colapsar la civilización moderna. Quizás ya muchos vieron el video o se enteraron por otros canales, pero es primordial hacer una especie de video comentario de los puntos más importantes y compartirles a todos ustedes. Gracias. La conferencia completa dura poco más de una hora, y si gustan verla entera y sin pausas, yo se los recomiendo mucho que la vean completa. Pueden encontrarla en algunos canales de YouTube. Para que este video no se hiciera tan largo, seleccioné solamente las partes que me parecieron más importantes. Antes de empezar, quiero remarcar que es la primera vez que oí algo sobre este científico. Y después de haber visto la conferencia completa, considero que es una persona honesta y sobre todo valiente para exponer la verdad. Además, su amplia trayectoria profesional, académica y científica es indiscutible. Y aunque actualmente estamos plagados de tanta desinformación y uno ya no puede confiar en nadie, ni se puede saber de qué bando es quién en esta conferencia este científico suelta algunas verdades como bombas y revela puntos que son tan reales como alarmantes esto logró llamar mi atención y pudo convencerme de qué bando podría estar y afortunadamente considero que no es del lado de los oscuros incluso fue inevitable no preguntarme cómo lo dejaron hablar o por qué todavía no está siendo del todo censurado y bueno Ya entrando en la conferencia, en la primera parte, el científico habla de forma extensa de su bagaje profesional y académico, además de su amplia trayectoria y participación como científico tanto en Harvard, la NASA, el CERN y otras instituciones científicas importantes de renombre mundial. El mismo Cholakian remarca que esa presentación de su brillante formación como científico y su amplia trayectoria en múltiples instituciones, incluyendo la TIA, es para avalar que la información que expone no proviene de cualquier fuente, sino de un exhaustivo estudio científico y complejo trabajo de investigación que llevó años de distintas organizaciones científicas e instituciones académicas. Después de esta importante presentación, Blackian suelta verdades como martillos. Y es aquí donde dije algún rato alguien tenía que destruir. Y bueno, al fin terminaron exponiendo y confirmando muchas cosas que antes la comunidad científica se negaba a reconocer o simplemente no se les dejaba decir. Por lo menos las organizaciones que están detrás de estos estudios encontraron a un científico valiente como Cholactan que finalmente pudiera hablar sin temor a la tensura o peor aún, que ponga en riesgo su carrera con científico o su propia vida. Empecemos escuchando esta excelente contextualización en historia. Es evidente que Tierra está experimentando una rápida escalada de fenómenos climáticos y geodinámicos extremos. Hay un aumento significativo en la ocurrencia y magnitud de anomalías mísmicas volcánicas, hidrológicas, atmosféricas, gravitacionales y térmicas. Además, recientemente hemos detectado una serie de anomalías alarmantes en todas las etapas del sistema terrestre. Hay un desplazamiento y una desestabilización extraordinaria del núcleo de la Tierra, una aceleración esporádica y caótica de la rotación del planeta y un desplazamiento de su eje de rotación. A este escenario se suma un debilitamiento crítico y la aparición de anomalías atípicas del campo magnético, así como un cambio en la composición de las etapas superiores de la atmósfera. Estos acontecimientos han terminado en una activación extrema de los focos magmáticos y un aumento concomitante de los terremotos del manto profundo, una disminución de la conductividad térmica del océano. Como consecuencia, nuestros océanos han perdido su capacidad de funcionar como mecanismo compensatorio y de enfriamiento. Todos estos factores alarmantes solo indican una cosa. Nuestro planeta está al borde de la autodestrucción y que a la humanidad solo le quedan unos pocos años para evitar esta catástrofe inminente. Ahora mismo nuestro planeta está entrando en un ciclo de catástrofes climáticas que afecta a todos los planetas de nuestro sistema solar. Todo el sistema solar experimenta este ciclo cada 12.000 años y cada 24.000 años este ciclo alcanza su mayor intensidad. De forma similar a la Tierra, en otros lugares de nuestro sistema solar se están produciendo procesos evidentes de cambio en los núcleos de otros planetas y reestructuraciones geodinámicas, así como el aumento de anomalías atmosféricas. Esto, a su vez, sugeriría que estos ciclos están causados por la influencia de un impacto cósmico externo en todos los planetas del sistema solar. Este es el patrón de desastres climáticos recurrentes en el que vivimos hoy en día, que podría conducir a la desaparición de la humanidad y de nuestro planeta Tierra. Si miramos a... ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Una vez más, otro científico que dice que estas anomalías que él describe no solo se están produciendo en la Tierra, sino que en, en todo el planeta del Sistema Solar. ¿Ustedes creen que eso es producto de las emisiones del CO2, mis queridos auditores, del que echamos nosotros? ¿Hasta cuándo creemos estupideces? Eh, eso es lo que quieren que creamos, y una vez más les digo, porque así se crea la necesidad de tener un líder mundial. Que eh, por sobre los líderes hoy día del mundo, los principales líderes que están hoy día en guerra para poder combatir el supuesto cambio climático de las emisiones de CO2, necesita un líder mundial. Y ese es el, es el anticristo. Ese, es ese es el fundamento que ellos quieren, que está es el, es el mecanismo que tiene el mal para conmover a la gente para que pida un líder mundial. Y la gente está tan estupidizada que lo va a pedir. Eso es lo más terrible. Entonces, ahí está el engaño. Por eso que nosotros insistimos con este tema. Nosotros venimos estudiando este tema de fondo. El científico les habló de una influencia externa del carácter cósmico, un impacto cósmico. Algo que afecte todo el sistema solar, ¿qué puede ser? Hemos dicho muchas veces, hablamos del planeta X muchas veces. Eh, entonces, eh, esto es algo que se viene eh, lo que pasa es que no es masivo o sea, hay que hay que seguirlo con mucho cuidado porque mmm, los científicos los científicos principales los patrocinados por el poder los, las universidades más importantes del mundo no hablan de este tema porque ellos están direccionados hacia otro lado que es el, el famoso cambio climático producto de las emisiones entonces nos tocan ese tema es un tema vedado. Son pocos científicos éticos que tratan este tema como debe ser. Por eso que yo se los menciono siempre. Es muy importante esto, mis queridos auditores. Bueno, eh, y tenemos otro audio que para que nos va a servir para comentar otro tema. Ustedes recordarán, si tenían la costumbre de ver Fox News, a la noche se presentaban pesos pesados, por ejemplo... Tucker Carlson Tonight, pues venía Anity y Laura Ingram. Bueno, ustedes saben que Tucker Carlson, de 54 años, que había entrado a la Fox para estar en Fox News eh, por el 2009 hasta el 2023, donde, por extrañas circunstancias o presiones, tuvo que dejar el canal, y a partir de ahí, igual no podía trabajar, aunque seguía cobrando. Eh, ha sido muy crítico y ha dado a conocer no quiero decir de chavar muchas cosas importantes, aunque Donald Trump veía mucho Hannity, de hecho salía entrevistado regularmente con él. Pero vamos al tema de Tucker Carlson, que hizo graves acusaciones. Está asegurando que su país, los Estados Unidos, se está preparando para un enfrentamiento abierto con Rusia el próximo año. Según eh, señala Tucker, la administración del de señor Biden iniciará una guerra caliente con Rusia en 2024 para mantener el poder en el país, para mantener el poder de Biden. Para Tucker la decisión tiene motivaciones políticas ya que Biden necesita conservar la presidencia, algo que los tiempos de guerra ayudarán a mantener, según ha sentenciado el propio presidente. Carson. Bueno, ahí teníamos, Tucker Carlson es un famoso periodista norteamericano que ha tenido la, la posibilidad de entrevistar a ex-generales, y ex-coroneles militares norteamericanos que le han dicho, por ejemplo, eh, de, que, de que Rusia está ganando la guerra, a pesar de que allá en Estados Unidos la gente cree que Ucrania va ganando, es algo imposible, y, y, y, y de esa manera logran pedir más recursos para Ucrania, porque claro, va ganando, se si va perdiendo, ¿quién le va a querer dar recursos? ¿Cómo le piden? plata al Parlamento si les, les cuentan que va perdiendo. ¿Cierto? Entonces nos han contado que va ganando. Pero este señor contó la verdad dicha por generales, ex generales norteamericanos que saben del, de lo que está pasando y saben lo que, lo que realmente está pasando. Además, aquí revela algo que es brutal que seguramente se lo contaron estas mismas gentes que debe tener ustedes pueden imaginarse mis querido auditores que un general tiene contactos dentro del, de tiene amigos contactos dentro del ejército como es lógico pero como es lógico se pas en todas partes del mundo entonces seguramente le contaron este plan que tiene biden biden ya está está totalmente senil y está enfermo de locura y los las élites el establishment, el, el ¿cómo se llama? El, el gobierno oscuro, el los los líderes del, de las empresas de armas que son los que realmente mandan y que tienen armament ahí y como fabricante fabricante de guerra que ha sido acusado incluso por gente de su mismo partido, el demócrata, como fabricante de guerras, el mismo Biden. Entonces, eh, atrás llega su locura que son capaces de planificar, si esto lo dijo este señor es porque debe tener una buena fuente. Nos van a decir una cosa así, y eso le costó el trabajo, o sea, eso habla bien de esa persona, porque es una persona ética y honesta. Una persona eh, poco ética, una persona poco ética es capaz de quedarse callada. Una persona ética, si ve una cosa de suma gravedad, eh, por el interés superior que conlleva, ni calla, y lo menciona. Este señor mostró tener ética, vio de tal gravedad el asunto que lo dijo, le costó su, su trabajo. En, en la cadena Fox News, que es una cadena norteamericana de las grandes. Y, y eso, si es así, que es altamente probable que sea así, es la locura más grande que existe. Porque es imposible ganarle una guerra a Rusia. Absolutamente imposible, lo hemos dicho muchas veces acá. Nadie puede ganar una guerra a Rusia. Porque Rusia es el país más poderoso desde el punto de vista militar en el mundo, pero por lejos. Además, eh, el soldado ruso tiene una disciplina que no tienen los soldados norteamericanos. El soldado norteamericano no sirve para la guerra. El soldado norteamericano es cobarde y trabaja y va a la guerra por plata. Entonces... No hay ninguna posibilidad, pero ninguna, la más ni la más remota de ganarle una guerra a Rusia. El problema es que si ellos piensan hacerle la guerra a Rusia, y aquí es donde le, que es lo que les quiero comentar, la única posibilidad que sus militares ven para hacerle daño a Rusia es lanzar un ataque nuclear masivo contra Rusia para destruirlos. Para eso tendrían que acercarse tanto la, los aviones de toda la Armada Norteamericana por el Báltico y por, por, por todos lados y, y, y de las bases militares que tienen ahí cerca de Rusia y lanzarle misiles nucleares todos unísonos para evitar que la que Rusia tenga la capacidad de interceptarlo por un lado, y aunque destruyan Rusia, ellos parece que se olvidan de que Rusia tiene sistema muy seguro asegurado. Entonces, eso es algo que no puedo dejar de, de comentarte. Es una locura. Cualquier persona acuerda cuando nos ve a nosotros manifestándonos contra la guerra nuclear pero es que es imposible, ¿cómo va a ser? si como se, se destruyen todo Pero es que esas personas que están al mando del mundo no son cuerdas. Nosotros podemos ser medianamente cuerdos, pero ellos no son cuerdos. Ellos están tomados por el delito por al extremo, por el árbol al extremo. Ellos están dominados por el mal. Entonces, su mente enferma solamente piensa en guerra, solamente piensa en la guerra. Entonces, eh, por eso que a partir de este audio que escuchamos, yo quería hacer de comentarios. Eh, no crean que la guerra ha pasado, no crean que las cosas están mejor, en ningún caso están mejor. Eh, yo sé que el tema de la guerra a veces les cansa un poco, por eso que eh, evité mentirlo en eh, la comentar escaramuzas de lo que está pasando, por ejemplo, en la guerra. Pero sí no puedo evitar de comentar esto, que es de la mayor gravedad, por la posibilidad y el alcance que tiene. Entonces, eso es lo que les quería decir, mis queridos auditores. Bueno. porque el principal fabricante de chips de China... ¿Causa pánico en Estados Unidos? ¿Y qué tiene que ver Huawei en ello? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. La salida a la venta del teléfono Mate 60 Pro genera dudas sobre la efectividad de las sanciones estadounidenses. ¿Clientes experimentan con el recién lanzado telefónico Huawei Mate 60? 60 Pro en la tienda insignia de Huawei en Shanghai China, el 5 de septiembre del 2023. El último smartphone 5G de la empresa china Huawei ha atraído la atención del mundo hacia Semiconductor Manufacturing International Corp., el principal fabricante de chips del gigante asiático, o sea, de China, y ha causado inquietud en Estados Unidos, recoge South China Morning Post. Esto es muy importante, mírenlo Se trata del modelo MATE 60 Pro, cuya preventa comenzó la semana pasada. El chip Cream 9000S, producido por SMIC, y en el que se cree que está basado en el smartphone, es muy avanzado para China. Y su desarrollo plantea dudas sobre la efectividad de las sanciones estadounidenses. ¿Por qué dicen que es muy avanzado para China? Porque China no tiene o no ha tenido hasta ahora aparentemente no ha tenido los, la capacidad de producir chines de alta tecnología como son los que se producen en Taiwán Taiwán por la tiene el líder mundial por lejos de chips y semiconductores entonces eh, para que se usen para la alta tecnología para todo lo que nosotros usamos para todo para la industria de armas con mayor razón. Entonces, hay un nivel avanzado. Entonces, la pregunta que se hacen los norteamericanos es que si si en qué en qué pieza se encuentra China en la producción de sus propios chips, porque porque a Taiwán no le está vendiendo chips a China como parte de las sanciones. Taiwán es pro norteamericano, ustedes saben, a pesar de ser parte de China, de acuerdo a lo que a lo conocimiento que hace la ONU de sí de Taiwán es parte de China. Un teléfono Huawei alcanza las mismas velocidades inalámbricas que Apple, pese a las sanciones de Estados Unidos. La empresa estadounidense de investigación de semiconductores Tecching analizó de cerca los componentes del dispositivo y concluyó que el Mate 60 Pro es capaz de alcanzar velocidades de telefonía móvil equiparables a las de dispositivos 5G ...como los últimos modelos de iPhone de Apple. O sea que China... ...está más avanzada de lo que se cree... ...en el tema de los chips... ...para producir sus propios chips. La administración estadounidense incluyó a Huawei... ...y a SMIC, que es la fabricante de chips chinos... ...en su lista negra. Pero el país asiático ha demostrado... ...que puede producir al menos un número limitado de chips... Con cinco años de retraso respecto a la guan, vanguardia tecnológica que es taiwán y se está acercando a la autosuficiencia en semiconductores según informa bloomberg esta es la causa principal de la de la de esta guerra eh, contra china recuerden ustedes que donald trump empezó esta guerra con tecnología contra china poniéndole sanciones, eh, eh, cuestionando a Huawei y todo eso, ¿se acuerdan? Huawei está poniendo a prueba la línea roja de Estados Unidos. Comenzó al respecto, comentó al respecto Lin Sung, profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional de Taiwán. Según él, si Estados Unidos no toma medidas, Huawei decidirá que no hay nada que temer. Entonces, sus otros proveedores se seguirán en el ejemplo de SMIC. Y las sanciones estadounidenses se derrumbarán. Bueno, era, recordemos que el último es un señor de Taiwán. Por lo tanto, es parte interesada en el tema y de alguna manera quieren descalificar lo que está haciendo China. Así que... Bueno. A ver... Enviamos el tema abruptamente ahora. Por de contacto masivo, nosotros estamos listos. Estamos evaluando también gracias a pruebas con personas sensibles de nuestro mundo. Contacto con el señor Juanito Juan, un mexicano. Eh, contactado eh, estar ha eh, producido fin, última financiación. Filmaciones increíbles de contacto con los extraterrestres. Una cantidad de ovnis que ha filmado, pero impresionante. Y, y es una persona muy sencilla. Aún es prematuro para nosotros evaluar positiva y definitivamente si existen los requisitos para realizar lo, lo mencionado anteriormente. Depende de vosotros y de vuestras respuestas o sea, de acuerdo como nos comportemos nosotros. El escritor y como él están listos para explicar a miles de millones de personas que verán el contacto, quiénes somos, de dónde venimos y por qué regresamos a la Tierra. Pronto habrá más videos aún más cercanos de nuestras naves espaciales o esferas que sujetos como el señor Juanito Juan ofrecerán al público. preparados y vividas estas experiencias con armonía. y armonía Paz, saludos, saludos. Setúl Xenari, Adoniesis, Planeta Tierra, 5 de septiembre de 2023. Cabe señalar, queridos auditores, que en los últimos días el Departamento de Defensa estadounidense ha inaugurado un nuevo sitio web que servirá para difundir la información desclasificada del Pentágono relativa a objetos voladores no identificados. Este sitio web proporciona información, fotografías y videos sobre casos de UAP. UAP. Sí que es el nombre que reciben los ovnis, resueltos a medida que se desclasifican y se aprueban para divulgación pública. Se trata, pues, de la concesión habitual para apaciguar los espíritus de un público cada vez más sediente de una verdad, cada vez menos ocultable. No les quiero dar lata con esto porque el artículo es muy largo y en realidad no, no vale la pena eh, mencionarlo, pero, por ejemplo decir, do, dos palabritas nomás. Durante décadas muchos estadounidenses han estado fascinados por objetos misteriosos e inexplicables y es hora de que obtengan algunas respuestas, dijo recientemente el líder de la mayoría, Jack Schumer. El público estadounidense tiene derecho a saber sobre la existencia de tecnologías de origen desconocido, inteligencia no humana o fenómenos inexplicables. No solo estamos trabajando para desclasificar lo que el gobierno ha aprendido previamente, sobre estos fenómenos, sino también para crear un conducto para que futuras investigaciones se hagan públicas. Comprender los UAP es fundamental para nuestra seguridad nacional y mantener conciencia en todos los sectores, dijo una senadora norteamericana que se llama Kirsten Gilbran. Pero eso no en realidad no me interesa, no es interesante. Eh, ellos están dando a conocer el fenómeno porque es tan brutal que ya no, no pueden tapar el sol con el dedo. Pero claro, nosotros sabemos que la intención de ellos es otra, y es hacerlo presentar como malo para que sigamos teniéndoles miedo. Bueno, seguimos entonces. Seguimos con este esta información que estábamos hablando de los mundos intraterrenos. Bueno. Eh. El eminente físico Ettore Majorana y otros colegas suyos desaparecidos misteriosamente de la superficie de la Tierra. Con ellos operan otros científicos de la Confederación Interestelar a los que se les será confiado el cometido un mañana de dirigir y regir la evolución científica del planeta. Ettore Majorana, forjada en oro purísimo y construida por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 sobre la ley cósmica y de realizar los presupuestos ideales para integrar perdón para integrar al planeta tierra a la confederación su progresiva degeneración impidió tal proyecto algunos atlantaideos realizados no contaminados por la degeneración fueron por su elección destinados a poblar el Dorado. El Dorado, recordemos, que es la ciudad que está en el hemisferio sur, en el interior de la Tierra. A otros no suficientemente idóneos, les fue concebido emigrar. Antes de que aconteciese el cataclismo a América Central, África Oriental, Egipto, Mesopotamia, actualmente en el Dorado existe una fecunda colaboración y una imponente actividad con el fin de salvar el planeta de una catástrofe nuclear aunque ustedes no lo crean ellos dentro de la tierra están trabajando para salvar al planeta de una catástrofe nuclear la ciudad de oro es una parte de aquel paraíso terrestre otro mítico lugar de bíblica memoria perdido por la humanidad y tiene vida propia independiente de la vida de superficie alimentada por la energía de un sol central artificial que emana luz dorada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 Pero existen otras salidas secundarias en diferentes puntos de la Tierra, entre los cuales los más activas se encuentran en el triángulo de las Bermudas, en el lago Tiquiticaca, en Perú. En el Dorado también existe un cosmopuerto, cosmopuerto, capaz de acoger numerosas naves espaciales provenientes del espacio exterior. El pueblo la ciudad, el pueblo de la ciudad de Oro, además de gozar de la incondicional libertad de traspasar tiempo y espacio, También goza del privilegio de transmitir un particular código genético, GNA, a los que están para nacer, los cuales conservan la incorruptibilidad. En casos excepcionales, a cuando los programas lo exigen, algunos de ellos pueden venir a la superficie, confundirse con los hombres de la Tierra, volviéndose irreconocibles, vivir incluso sus costumbres, encontrar y escoger una mujer seleccionada a priori y particularmente predispuesta y fecundarla con el fin de introducir en el ambiente seres portadores de su genética evolutiva como parte del proceso evolutivo. Tal proceso acontece en ciclos particularmente importantes que se refieren a la evolución de la humanidad. Esta fecundación ya está en curso desde ese año. Hay intervenciones directas e intervenciones indirectas. Las primeras son efectuadas en directamente por el pueblo El Dorado. Las otras son efectuadas a través de sujetos masculinos terrestres idóneos a transmitir el semen de la genética superior, pero las intervenciones directas pueden fallar. Los rectores de esta obra cósmica son los Elohim, potencias creantes de forma y sustancia, que son los arcángeles, patrones de la luz y portadores de la inteligencia omnicreante. Son arquetipos y guías de la confederación intergaláctica, su naturaleza es astral y poseen capacidades multidimensionales. Viven en los astros y si quieren pueden crearse un cuerpo físico. Son ellos quienes han hecho al hombre a su imagen propia, a su propia imagen y semejanza. En la ciudad de oro no existen ni templos ni iglesias, no se ofrecen ritos ni se siguen cultos, puesto que la ley, la, la religión del pueblo el dorado es Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí termina su religión. La justicia, la paz, el amor, la fraternidad están en el corazón de cada habitante. El dorado, en un futuro ya próximo, volverá a emergente del corazón del planeta para acoger al nuevo pueblo y a la nueva civilización que estará formada por los elegidos. Mientras las tierra de la actual civilización terrestre conocerán las profundidades de los abismos, en el cíclico alternarse de la ley de flujo y reflujo, como purificación y renovación de cada cosa. Testimonios sobre la Tierra hueca, un, séptimo, un cierto número de llamados se han trasladado a la profundidad planetaria o en astral, o a pie, o con avión, o en una astronave. Es como volver en, a leer en otra clave, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, eh, antes de la última desviación polar, allí donde estaba se encontraba por lo no, por lo norte, es decir, sobre el Himalaya, la entrada no accedía a Chambala, sino como repetidas veces recordó Eugenio Sinagusa a una maravillosa ciudad que surgía entre los hielos, circundada de bosques frondosos y encantadores, de flores perfumadas. Es conocida como Shangri-La, este lugar que luego se hundió y ahora es secretísimo, esconde sus archivos en sus archivos toda la historia de la humanidad y está bien custodiado,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 a todo tipo de roca, a toda imagen perteneciente a la, labor, a la historia del hombre terrestre. Algunos también cuentan haber ido al interior del planeta acompañado por ángeles. Vamos a a hacer un pequeño una pequeña pausa con este tema porque tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas. La que existe una máquina que puede provocar cambios climáticos, se llama Sola Pregunta Jiménez, de Alto Centro. ¿Y quiénes las manejan, Estados Unidos o los dueños del mundo? Mi querido amigo de Puente Alto, nosotros hemos hablado muchas veces del Harpo aquí. Cuando hablamos del del hard, hablamos que estaba relacionado con el control mental pero los dueños del mundo más que Estados Unidos, como tú bien dices los dueños del mundo quieren que nosotros creamos que el HAAR sirve para el control del clima pero en realidad el HAAR sirve para el control mental y eso es lo que ellos quieren que no sepamos porque sería si, si si nos dicen que controlan el clima, nosotros no, no, no nos inquietamos porque, bueno, a lo mejor lo hacen para que llueva más, o qué sé yo, para que para evitar la seguida. Podemos pensar porque somos tan eh, ligeros siempre para, para pensar que podemos pensar así. Entonces, ah, sí, a lo mejor lo hacen para bien, pero ellos no hacen nada para bien. Entonces, eso, si tú pones en YouTube, te entras a YouTube y pones hard en el buscador de YouTube, tal como mencionaste tú, te, en el 99% de los casos te dicen que es para controlar el clima, para producir terremotos. Y el, el terremoto de Chile fue producido por el Harc, el de Haití también, y te van a llenar de cosas así. Y la gente, como no, no es un tema que lo afecta directamente, no se complica. Ellos son muy inteligentes. Mucho más inteligente que nosotros pero eso no es esa inteligencia para el mal entonces claro ellos saben que que eso no nos compromete entonces no no vamos a, a mostrar demasiada preocupación ni vamos a hacer una revolución por eso pero sí sería más grave y por eso que los conden es que nosotros nos enteráramos todos el 100% de los habitantes de la tierra de que el JAR lo usan para el control de la mente de los seres humanos, por eso que nos tienen como zombies. Entonces, el JAR junto a otras metodologías, pero el JAR es fundamental para el control mental, no para el control del clima. El clima no lo pueden controlar con el JAR. El clima se controla de alguna manera, no lo puede controlar el hombre, puede lo que sí puede provocar un poco lluvia con algunos algunas eh productos químicos que echan en las nubes, qué sé yo. Ese tipo de cosas lo pueden hacer, pero no pueden controlar el clima. El clima lo controlan los ángeles de Cristo, los arcángeles. Solamente el Cristo lo puede controlar. Y, y si no, querría decir que está todo mal hecho. Sería un caos. Si pudieran controlar el, el, el clima con el JARP, no tendría ningún problema. Entonces podrían destruir Rusia, por ejemplo, con el clima. ¿O creen que no podrían hacerlo? Entonces, si pudieran controlarlo, como dicen. Y, o China. Y sin embargo, no no, no pasa eso. Entonces, el, el HAARP es solamente para el control mental. Ellos ellos crearon estas teorías conspiranoicas. Cuando hablan de conspiranoicos, son ellos mismos que intentan introdujeron ese tema porque así la gente no cree la gente dice y descalifica ah, pero eso es conspiranoia es conspiración que si una teoría de conspiración entonces es una cosa eh, fantasía es, es increíble entonces no así la descalifica y eso fue creado por ellos mismos para que nosotros no les crea, no creamos nada de las cosas turbias que ellos hacen si son muy hábiles y nosotros siempre caemos en su juego Pero el JARP, tengo la certeza absoluta que no es para el control del clima. El hombre no puede controlar el clima, menos los terremotos. Vamos con otra pregunta. ¿Alguien va a ser? tierra tiene que ver con el proceso o tiene que ver con la profecía del fin de estos tiempos que estamos viviendo, Claudio? Tiene que ver, Lorena querida, tiene que ver con todo lo que tú acabas de decir. Lo tiene que ver con un proceso evolutivo, con un que conlleva un proceso de purificación, producto de nuestro comportamiento humano. O sea, nuestro comportamiento humano requiere una purificación para poder evolucionar. Un proceso de purificación que conlleva una selección para que algunos sigan adelante y otros que en el camino. Es natural, eso pasa en todo proceso humano, en el colegio, en, en la universidad, en todas partes pasa, como arriba es, abajo es. Entonces, eh, tiene que ver con eso. En el audio que me que, en, en el audio más largo que vi se hablaba de un proceso que ocupaba dos millones y cada 24.000 años, como parte del proceso evolutivo Entonces, es un proceso inmenso. No es un proceso antojadizo, es un proceso inmenso. Por ejemplo, y la prueba que tenemos de que esto ocurre cada mucho tiempo es que como hemos visto, por ejemplo, en los cerros, que hay estratificación de donde evidentemente ha habido agua. Si tú subes al cajón del Maipo, nuestro querido amigo producción sabe mejor que nosotros, arriba se encuentran fósiles marinos, a qué se yo, a, a 2.000 metros, 3.000 metros. Entonces, ¿cómo es posible eso? crees decir que alguna vez eso estuvo tapado por mar? Entonces son procesos eh, son procesos eh, cíclicos, son ciclos inmensos, mente largo. Estamos en el proceso de cambio ahora, ya. Eh, que coinciden por cierto con, con el, el juicio final y todas las cosas que, que, que nos dice eh, que nos dice el evangelio pero esto es mucho más grande es un proceso inmenso de evolución de la tierra desde desde tiempos inmemoriales entonces eh, mucho más allá de los evangelios esto es un proceso gigantesco que tiene eh, evidencia científica por lo que te estoy contando yo ¿Cuántos científicos han hablado de ciencia religiosos ni nada que ver con eso? Han hablado de procesos evolutivos, de cambio en la Tierra, que, eh, donde eh, evidentemente que hay muestras de que, de que lo que está en Tierra hoy día, antes fue agua y viceversa. Entonces, la Biblia lo dice, cielo nuevo y, y nueva Tierra, o sea, Todo va a cambiar como parte del proceso evolutivo. Y te lo menciona como un proceso grande cosmológico grande del cosmos. Nosotros somos una minúscula parte de ese y como tal vamos a ir en el proceso también. Pero claro, se describen en los evangelios. Entonces hay que mirarlo como en todo, no como una cosa puntual. Entonces, estamos en un proceso de cambio ...y una purificación que ya ha empezado. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muy buena pregunta Macarena... ...porque está relacionada justamente con lo que estábamos mencionando. A ciencia cierta no te puedo decir... ...pero más de seis veces... No tengo certeza cuántas, no me quiero aventurar, pero sí sé más de seis veces porque son seis civilizaciones conocidas que se han destruido. Entonces, me, me es más responsable decir más de seis veces que decir un número exacto porque no lo sé. Esa es la verdad. Pero es parte de lo que estábamos hablando con la, en relación a la respuesta de la pregunta anterior a la tuya, Macarena. Así que, muy buena tu pregunta. ¿Vamos con otra pregunta? Sí. Mi querido Florentino, el atentado las Torres Gemelas fue un atentado con falsa bandera con un objetivo muy, claso, muy claro producir tener la, la posibilidad de entrar en guerra cuando ellos quisieran Hasta antes de ese atentado para entrar en guerra tenían que hacer un show en la ONU para convencer a todo el mundo que les aprobara de, de entrar en guerra aliviendo a valores altruistas, eh, por la libertad, por la democracia, por la liberación de un pueblo, etcétera, etcétera. Valores muy conmovedores. Entonces, eh, con el atentado de las Torres Gemelas, ellos lograron una cosa tan brutal, y tan una aberración tan grande que la gente común, en la calle no cree que pues haber hecho yo mismo eh, la gente es muy ligera de pensamiento entonces no cree se creen en, en más cómodo creer la versión oficial que es la mentira digamos eh, porque así no corro ningún riesgo y además no me cuestiono no, no me pregunto nada y me creo en el... En el... En el no me pregunto nada, no me nada, no pregunto nada, no me pregunto nada. Yo mi vida no me No me pregunto un escadero para mí. Es un estado tan incumplido, tan desfasto, aberrante, tan... ¿Cómo diría yo? Me falta un vocabulario para decir lo que es. Eh, es realmente repugnante lo que hicieron, repugnante. Sacrificar la vida de más de 3.000 personas, eh, destruir un montón de cosas. Ahora impusieron, a partir de ese atentado, un montón de controles, eh, también parte del control... Impusieron ahora, y la gente lo toma en forma común, pusieron 20.000 controles en los aeropuertos que antes no existían. Ahora se siente con derecho, a partir de eso, a revisarte hasta por debajo de la lengua en, en, en el aeropuerto. Antes no, había otro tipo de controles más, más sutiles. Eh, entonces, como parte del... del del nuevo orden mundial, la imposición de cada vez más normas de control y sobre todo la posibilidad de entrar guerra entrar en guerra cuando ellos quieren ellos a partir de eso entraron en guerra en varios países diciendo aquí hay terroristas y listo, invadimos y bombardeamos, ni siquiera invadimos porque ellos ellos no entran eh, con sus soldados porque sus soldados son cobardes esa es la verdad y eh, derechamente lo digo el soldado norteamericano es cobardo. Eh, ellos bombardean al barrer. El soldado ruso, por ejemplo, es, más, es mucho más valiente y va a la pelea ahí, eh, en terreno. Hicieron una guerra quirúrgica justamente para matar el mínimo de personas y solamente matar a los militares, no a, a los civiles. Algún civil murió, pero pero fueron los mínimos. En cambio, una guerra como bombardearon los norteamericanos, bombardeando todo, ahí, ahí matan todo. Claro, ellos usan sus aviones, su tecnología y, y bombardean. Y no ni siquiera, no entran por tierra, sino que bombardean todo y destruyen todo. Eso es lo que hacen. Y una vez que han destruido todo, roban lo que tienen que robar. Eso es eh, su objetivo. Ese fue el objetivo. Entonces ahora, norteamericano ahora yo creo que se le acabó, ¿sí, eh? porque lo están, lo, se está terminando eso, les duró como 20 años nomás, porque ahora con esto, este cambio en el eje de poder mundial entre Rusia y China ya, a los Estados Unidos lo están echando de Irak, lo hemos dicho acá, de Libia de Siria, donde están robando petróleo, porque entraron a robar petróleo, usan supuestos terroristas para robar petróleo, pero los venden ellos, lo venden por los canales norteamericanos. Entonces, ¿quién, ¿quién se roba? Es que no hay que ser muy... En la televisión sí. le dicen, no, pero en la televisión abierta le dicen que son terroristas los que se roban el petróleo, y la gente lo cree. Entonces, pero si se estudia el, el proceso, ese petróleo que supuesto terroristas roban, Se va y se vende por los canales norteamericanos entonces quién se roba el petróleo mis queridos autor ese es el objetivo mi querido florentino de la, de aenttado la, a las torres gemelas Estados Unidos tiene petróleo en Alaska, pero lo tiene como reserva también tienen petróleo de esquisto que sacan y pero contaminan sus suelos eh, tienen en texas eh, fuentes de petróleo ahí en, en el golfo de México Pero ellos prefieren, le compraban petróleo a Arabia Saudita, ahora le están comprando a Noruega. Para evitar comprar su petróleo. Y el otro petróleo se lo están robando. De Libia, de Irak y de Siria. Eso es lo que pasa, mi querido Florentino. No hay más. La verdad que es. Vamos con otra pregunta. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién tiene verdaderamente la razón? ¿Tendremos que morirnos todos? Tú y yo, de que alguna vez esto acabe o va a estar siempre ADN del, de Chile, dividiendo. ¿Qué piensas tú? ¿Alguien maneja esta mala energía de división para nuestro país? Anita Rodríguez. Buena tu pregunta, mi querida Claudia. Mira, para lamentablemente no te, no es muy alentador lo que te voy a decir porque te encuentro toda la razón es, es muy molesto toda esta división que produce toda esta situación porque son bandos irreconciliables no vamos a decir quién tiene la razón porque no no es del caso mencionarlo pero los que quieren negar esto se van a, van a morir negándolo porque se lo prometieron así los fuerzas armadas la gente de los, los que participaron en, en ese golpe se comprometieron a no decir nada a morirse en la, en la, en, en. pero el gobierno hace en un gobierno es un gobierno que nos, nos sirve para nada porque hace como que es de un lado pero en realidad actúa para el otro lado Entonces, claro, hace este show de que participa eh, comprometiéndose con los con el dolor de las personas que perdieron a, su, a sus familiares y que no los encuentran, y que son muchos, lamentablemente, mucho más de lo que dijo el informe RETI. Pero, eh, ¿cómo le quitas a una persona, digamos? Eh, eso nos cuesta imaginarlo. Yo no tuve pérdida de ningún familiar pero a lo mejor tú tampoco. Entonces nos cuesta a nosotros imaginar el dolor, por ejemplo, de, un, de una persona que hoy día, 50 años después, seguramente es un adulto mayor, y que vivió y perdió un hermano, un hijo, un padre, una madre, no sé. ¿no? Y, y, y que si lo grave es no saber qué pasó con ellos, Y lo grave es que no se hizo justicia con ello. Porque las cosas en otros países que ha habido este tipo de procesos, cuando se clarifica, y no lo digo porque es, es mirar lo que pasó en otros países. Eh, en otros países que vivieron el mismo proceso nuestro, hubo algo de, de verdad y de justicia, y eso produce un poco de más tranquilidad. No... Si a ti se te muere una persona muy querida y nunca supieras qué pasó, no tendrías esa inquietud. Yo creo que sí, cierto. Entonces, eh, es lamentable la situación, pero esto produce una herida que va a tener que pasar, a lo mejor en 50 años más ya no nos vamos a acordar porque no vamos a estarlo. No no van a estar las personas que fueron protagonistas y los que ven vengan, se va a ser diferente, lamentablemente va a ser sepultado solamente por el tiempo. Y como te digo, tengo que poder reiterarlo, el gobierno es un, un circo que está haciendo una cosa, para conforme aparece, haciendo un papel, pero en realidad actúa para el otro lado. Entonces, aparece comprometido supuestamente con los que tienen el dolor de los desaparecidos. Pero en realidad, por su comportamiento y por todas las políticas que ha tenido, está comprometido con el otro sector, definitivamente con el otro sector. Entonces, es lo que te puedo decir, el gobierno no, no, no tiene una línea de gobierno, el gobierno es como una hoja que está eh, a la deriva en el agua, ...y que se va de acuerdo a la dirección del viento, va a tomar el rumbo que le corresponda. Entonces no tiene una dirección clara, el gobierno es nada. El gobierno es cualquier cosa. Es una fachada, es un payaso que no tiene ninguna política, no tiene ninguna directriz... ...que va de acuerdo a lo cómo se van presentando los hechos y de acuerdo a Cobo va resistiendo las presiones que le ponen. Entonces reacciona las presiones y en función de la presión que se le ejerce, reacciona y actúa. Ese es el gobierno que tenemos. Un gobierno lamentable, como hay muchos en el mundo. Por ejemplo, el gobierno argentino es igual que el de Chile. No hay ninguna diferencia. El gobierno argentino, el presidente argentino fue a hablar, a hablar con un público, le habló, le propuso le hizo reverencia y todo y después fue a, a hablar con Biden y le hizo reverencia también. Entonces es así payasos, solamente payasos. ¿Qué quiere que te diga? Vamos entonces con otra pregunta. Aquí sí, está viendo el internet. ¿Es, está de crearla que buscan con esto y quiénes son los grupos de poder detrás el objetivo de crear estas drogas mi querido amigo es la destrucción de la humanidad muchas formas de destruir a la humanidad destruir a la gente a la mayoría de la gente con eso destruyen no sólo la humanidad destruyen posibilidad de rebelión porque hoy día la juventud si yo fuera joven no sé, pero ¿qué es lo ser joven hoy día? De verdad, eh, en este mundo, eh, ¿qué, ¿qué poco le ofrece este mundo a los jóvenes? Eh, lo único que se te ocurriría si si fuera joven es ser rebelde, porque ¿qué puede ser o sea, en este mundo si no te ofrecen nada? Lo único que te puede dar un sentido a tu vida es la rebeldía. Entonces, claro, con estas drogas, matan la rebeldía estas drogas le ofrecen porque ¿qué hacen los jóvenes? mi querido, tú vas a estar de acuerdo conmigo hagan cualquier actividad que hagan buscan siempre el alcohol y la droga para borrarse para no saber para tener un momento de alegría, de paz o de o de, de placer o de lo que sea y no saber porque lo que ven no les gusta no les puede gustar. Si tú le preguntas a un joven qué piensa de este mundo, qué le ofrece, qué, qué expectativas tiene, lo más probable es que te diga que ninguna. Y es terrible. Y yo he conversado, yo me preocupo mucho si conversar siempre con los jóvenes. Y si no son rebeldes, realmente no tienen destino. Los jóvenes que están en la lucha de cualquier tipo eh, son los únicos que tienen destino con cierta claridad, voy a ir en esta dirección, voy a ir con este camino, y se sienten íntegros y se ven íntegros y se ven claros, se ven con ideas claras y, y con conceptos claros, y se ven vivos. Los que no hacen eso, se muertos en vida, eh, y, y, y sucumben al alcohol, niveles de alcoholismo en la juventud en Chile, somos récord mundial, nivel de drogas en, en chile también es altísimo eh, no récord mundial pero es altísimo y, y entonces el nivel de y el nivel de juventud es muy muy alto eh, uno de los más altos del mundo y entonces qué te puedo decir la, la droga cuando cuando Empezó la rebelión contra la guerras y hubo un movimiento grande a nivel mundial por la paz. Sí, lo es paz y todas esas cosas. Las elites mundiales, los que ganaron, introdujeron la droga. El opio, la cocaína y la marihuana, con el objeto de aplacar a la juventud rebelde. Y lograron aplacarla. Y entonces la droga... Esa droga y otras drogas ahora es justamente la destrucción de la rebeldía y la destrucción de la civilización y de la juventud, por cierto. Ese es el objetivo, muy claro. El fentanilo es una droga que se usa para la medicina, se usa en el campo médico, pero dosificada en dosis eh, médicamente recetadas, no a destajo como lo, lo, lo consumen. Entonces, claro con un objetivo médico distinto y, y con dosis extremas se transforma en una droga fatal pero fatal las personas drogadas con fentanilo son pero realmente patéticas eh, da mucha pena ver a esa gente así entonces eso es lo que te puedo decir en mi querido amigo no es otra pregunta si Dios es perfecto ¿Por qué vivo en un mundo? Se escapó, hay tanta maldad, el no hombre haga lo que quiera. o hay energías que están manipulando, manejando al hombre hacia la maldad, porque que más sufren son la gente humilde como nosotros. Por favor acá, Valeria Cifuentes, desde Wynne. Muchas gracias. A Mi querida, mira. Dios es perfecto, pero Dios no tiene la culpa de las equivocadas elecciones que haga el hombre. En su proceso evolutivo. El hombre para evolucionar, Dios nos da libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Nunca Dios no quiere que tomemos el bien por obediencia sino por libre elección y para tomarlo por libre elección necesitamos conocer el mal Dios tiene que conozcamos el mal de hecho nos induce a que conozcamos el mal a través de un tentador es Satanás que existe a pesar de que se han preocupado de, de decir o de convencernos del mismo Satanás de que él no existe y que Dios no existe. Y lo logró, porque la gente cree que Satanás no existe y que Dios no existe, la inmensa mayoría de la gente. La gente evita nombrar a Dios, hablan del universo, hablan del cosmos, hablan de la Pachamama, hablan de la madre tierra, pero no hablan de Dios. Esos son los nombres que le ponen a Dios. Pero nadie quiere usar la palabra Dios porque les repugna la palabra Dios porque viene de las religiones. Y las religiones han sido lo peor que le ha pasado al hombre. Satanás, las religiones son el caldo de cultivo de Satanás. Satanás actúa ahí, está actuando en las religiones hace 1700 años. Por eso que el mal viene a través de las religiones. Entonces, eh, el libre albedrío nos permite conocer el mal. Es necesario que conozcamos el mal y hagamos elecciones incorrectas, que paguemos nuestras deudas y una vez que pagamos nuestras deudas, nuevamente vamos a hacer después la selección correcta. Y una vez que... Por libre elección vamos a hacer la elección correcta, porque algo en nuestro interior nos va a decir que esto no debes hacerlo. Porque ya lo viviste en una encarnación anterior, debes vivir y hacer la elección correcta. Entonces, no no se le escapó nada a Dios. La inteligencia cósmica universal es perfecta. Nosotros estamos... Somos seres creados que somos imperfectos, pero que tenemos la potencialidad todos de llegar a ser perfectos algún día. Y no es una herejía lo que estoy diciendo. Entonces, eh, el mal y Satanás y la tentación del mal es parte del proceso evolutivo que tenemos que vivir justamente para llegar a ser perfectos. nunca seríamos perfectos si, por obediencia tomamos el bien porque no tendríamos la inquietud de saber cómo será el mal tenemos que aunque nos digan porque por qué que sabemos por conocimiento de que esto es malo, lo conocemos. Y no lo hemos aprendido. ¿Dónde no lo, no lo que, que si un, un niño camina por la parte alta de un muro, él conoce, ese niño conoce que es peligroso, no sé por qué su madre le ha dicho que se puede caer pero cuando ese niño nunca más se va a subir a un móvil cuando se caiga ahí va a haber aprendido la lección entonces así funciona esto somos todos como ese niño por eso es necesario que conozcamos el mal mi querido amigo mi querida amiga perdón Eso es lo que te puedo decir eh, respecto de este tema. El, el, el mal va a ser su última actuación ahora, está próximo a aparecer en una persona que domina el mundo hoy día, pero que no se ha, no es conocido, es el anticristo está gobernando el mundo, pero es, es desconocido. Solamente es conocido por quienes están a su lado, que son la ley mundial, los 13 familias dueñas del mundo. Ellos lo conocen. Y ese anticristo se va a revelar al mundo y va a pedir ser adorado. Se va a presentar como un hombre de paz. Un hombre va a decir que es Cristo. Va a hablar de Dios. Se va a presentar porque el mal no se puede presentar con cachos, porque nadie lo nadie le creería. Nadie a, a nadie le ¿cierto? Entonces se presenta como un hombre bueno. Como un pacificador para que la gente le crea ese eso es lo que viene ahora y ese es el anticristo que se va a presentar, que es el va a ser el mesías de los judíos el anticristo, porque los judíos no aceptaron a Jesucristo, porque no les servía, porque los hacía dejar el mundo material y ellos amaban el mundo material. Entonces, ahora tienen su mesías. Ellos Y esa va a ser la culminación y el fin del trabajo del mal en esta etapa de la evolución de nuestro planeta y de todos nosotros que estamos evolucionando junto al planeta. Eso es lo que te puedo decir, mi querida amiga. Bueno, y con esto tenemos que despedir el programa porque ya estamos en la hora. Nos esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, Una Alternativa